calle, se encuentra una amiga para saludarla, tiene que decirle cómo está comadre, pero su mujer se imagina lo malo y apenas que arranca le cambia el semblante y con gran disimulo empieza a preguntarle, el hombre que vive con mujer celosa se si para en la calle y se me empieza a preguntarle te ¿de den un tu malefulado cuando le volteas atento a ella carama si que tienes comadre no con siete sin vergüenza empotero hasta que el chile calando pelo así no va así no va una amiga que hallé de repente yo soy muy decente porque así en mi vida y nadie va a cambiarme Pero solito tranquilo no más parrandeando pensando en lo bueno con buenos amigos paseando en la calle y no he preocupado fíjese compadre Pero casualmente saludo una amiga que hallé de repente yo soy muy decente porque así en mi vida y nadie va a cambiarme Que quito al compadre, debe no salir a la calle Mi compadre es hombre bueno, es lo que toco amable